Y bueno, estuvimos tocando versiones hasta mucho tiempo, hasta ahora que hemos sacado el disco Y bueno, ya está ahí, aquí estamos <ríe> eh, Sofocados es el nombre que habéis dado a la banda, ¿cómo surge este nombre? ¿Le disteis muchas vueltas? Pues bueno, eh, estábamos un ensayo y vamos ya tiempo no sin saber qué nombre ponerle al grupo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 Eh, pues nos juntábamos antes en el, en el Arrobi, en el Centro de Juventud de Ansuain Pero luego, bueno, al final acabamos ensayando en on-off Y eso, y de momento estamos Hasta ahí sí, sí, y Buscando algún local o algo Ahora vamos a mirar en el Gasteche de Ansuain, que ah. se va a abrir ahora este año Y entonces a ver si podemos hacer ahí una salida con un par de grupos más de es. del pueblo Eso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 Eh, antes de hablar de este primer disco, ¿qué diferencia encontráis entre los inicios, el primer día de ensayo, digámoslo así, de sofocaos hasta la grabación de este disco un poco, la evolución que habéis dado en estos cuatro años? Oye, pues, primero coordinación. Y que el primer día de ensayo no sabíamos quién iba a cantar aún. Bueno, sí, sí, sí. sí, me encasquetaron a mí el espapel, pero me costó, me costó, pero al final...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 más que nada y luego también para un poco pro, promocionar Euskal Herria, ¿no? Uh -huh. Y para que hace pa, falta. Eso es que para pa decir que somos euskaldunes y que hay que estar orgulloso, ¿no? Uh -huh. eh, ¿quién es la persona encargada de componer la música, las letras? Eh, todo ayer, todo ayer. Sí, <risa> soy hago yo solo láser siempre la música, me pongo en casa, me inspira lo que sea, uh -huh. luego hago las letras y luego pues les enseño a estos en los ensayos las canciones y según <risa> alguna cosa que quieran cambiar lo que sea pues eso, vamos cambiando un poco y ah. cuanto nos gusta a todos, cuando lo vemos todos bien, pues decimos, aquí, la dejamos y aquí está. y la dejamos así eh, Antes de hablar, si os parece, de los conciertos, de los directos eh, vamos a escuchar otro de los temas incluidos en este CD eh, ¿Cuál elegiríamos ahora? Pues Betico Arria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 unas ganas del copo nos estamos flipando y y eso pero más que nada en baztán más que nada bueno, en iruña baztán sacana y así y va hemos estado repitiendo en algunos sitios luego siempre algún concierto nuevo que no queremos rechazar porque siempre es bueno nos darte gusta. conocer en sitios nuevos entonces todo es eso eh, os acordáis cuando fue el primer concierto que hicisteis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 Ah. Si sí, ah. sí, la más así potente es la de Betty Guarguía sí. Pero eh, Las dos más potentes de Y ahora hemos escuchado mucho <ríe> sí, sí. Eh, Habéis editado un videoclip Del tema Stoppock y Inditus mm -hmm. Tema que da título al disco eh, Contarnos un poquito cómo surge el videoclip Donde fue grabado Cuánto <ríe> tiempo estuvisteis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 Y grabamos ahí un poquillo las cosas y un poco y, el bueno, ambiente eso fue. ¿De qué forma se puede conseguir el disco? Eh, pues ahora es que de normal solemos llevar los conciertos para vender, uh -huh. más que sí, nada. Sí nos acordamos, claro, sí. porque también hay muchos que no nos acordamos. Y eso tenemos, por ejemplo, en La Rico de Mendillorri, ¿no? En el Zocoa de La el, Rochapea, el Zaldico de Zaldico en Saldico, en en Ansóain, eh en el La Rico de Iruña, ¿no? Sí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 Ezik ta ze kosto buak gustia gaiditus ikes badaki zer ere ilayakutzak gol ditu en azarazu wakaz a ti se aplentizu. Ja betear así, corre gatik, ez atentizut, aurregi, saure muruari, oztopo giustia gaititut, dago berri bat, betear así, corre gatik,